que esta donación nos cae como anillo al dedo, ¿no? Estábamos buscando nosotros precisamente fondos financiamiento uh -huh. para construir una nueva celda en la nueva cárcel de Los Monteros. Entonces, esta donación de Lotería Nacional nos alegra de gran manera porque vamos a poder hacer realidad eh, para descongestionar el el hacinamiento de la carceleta de Montero, con el apoyo de Lotería Nacional. Ya tenemos el proyecto listo, lo que nos falta es monetizar los productos y comenzar a construir eh, lo que nos hemos comprometido. Lotería Nacional va a poner su sello, doctora, a través de usted eh, en la cárcel. Durante muchos años ha sido abandonado y por muchos de las autoridades competentes, pero creo que con esto vamos a hacer realidad, por lo menos van a poder trasladarse una buena cantidad de reclusos. Quiero decirles, eh, eh, pueblo de Montero, este es una gran alegría para nosotros, la verdad, yo me quedé sorprendido con todos estos productos, eh, vamos a formar una comisión para comercializarlo, venderlo y festivizarlo el, el producto en moneda nacional para poder ya empezar inmediatamente las nuevas eh, eh, celdas en, el, en la cárcel modelo sepronca